Toda la inteligencia inquisitiva de la, la humanidad. humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Con, con, contar, contar su historia. A, ¿A quien quiera oírla. Más, más allá. Más allá. allá. Donde, donde no llegan los ojos, ojos, donde no llegan los ojos, en a n lugar, lugar del universo, universo, en algún lugar del universo, se escucha el. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Ebullén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita.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 comunidad p u e d a recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Estamos mandando algunas otras sondas, a, planificando al menos, ¿no es cierto? Con placas diciendo, estamos aquí. Hay quien dice que a lo mejor no es tan buena idea, ¿no es cierto, señor Yunes? Pero bueno, esperemos que no sean Tan malos como algunos los imaginan. Hablamos, por supuesto, de otra comunidad inteligente. Declarar que la Tierra es el único planeta en el universo que contiene vida es inexcusablemente engreído. En nuestro humilde entendimiento, la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar, el cual no es el centro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea no es el centro del universo. En caso de que usted, señora o señor, sea una de esas personas que piensa que la frontera es un lugar especial, debo decirle, y lo dice Neil deGrasse Tyson más precisamente, que tampoco estamos en la frontera de nada. Sin embargo, no se puede evitar que algunos descrean y sí confíen, por ejemplo, en el vudú.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 A través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo Bolasini. ¿sí? Allí estamos por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. Una postura contemporánea sensata sería asumir que la vida en la Tierra no es inmune al principio copernicano que pone al Sol en el centro de nuestro sistema solar. ¿Cómo es que la aparición o la química de la vida en la Tierra puede darnos claves sobre la vida en otros sitios del universo? ¿Qué claves podrían aportar las civilizaciones que se fueron desmoronando? どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Mirando al infinito se nos puede encontrar en www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles de Quique c o a l i a n o El Retorno del Gigante de Gustavo Bolasini y Progresiva 70 con la participación de Gustavo García. Por supuesto, hay otros programas de rock progresivo. ...y Sinfónico extraordinario, s allí, señor Hernán y ú n e s Pues allí estamos representando a frecuencia cero junto a radios como MexicaliProc y Delicious Agony. Quizá los biólogos no sean los únicos que andan por allí asombrados cada nuevo día por la diversidad que presenta la vida. En nuestro planeta coexisten incontables formas de vida. Si uno no lo supiera, Le costaría trabajo creer que vienen del mismo universo y que muchos son un esqueleto en una armadura. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Como ejercicio, podemos intentar describir una serpiente a quien no la haya visto nunca. Quizá diremos que es un animal que caza a su presa con detectores infrarrojos, que la puede tragar completa y viva, aunque sea varias veces más grande que su boca, que no tiene brazos ni piernas y sin embargo se desplaza por el suelo a una velocidad de medio metro por segundo. Hay quien dice que es más difícil describir a un pingüino en cautiverio. Just like a penguin in m o b b a g e Boy. Oh yeah, oh yeah, oh b o n r Way over on the w e t side of the b e d Just like the mighty penguin. Flap, r i n g i n on i s wings. The swaggered flap. swaggered flat don't you know it's all over if she come at you on the scrub wrap them all around your head Jim. just like a penguin in my bitch, my She's a boy. The Pale d r y Ginger Ale. articulated mood In the frostbite night with the flaps gone white s h r i e k i n g as you spot the hoop across the room There it goes again, it's that hoop You <laughs> you know it must be a Bow down hoop must penguin around When no it terrible that There's other evangelists be hear a She's like a penguin in bondage, boy. Oh, yeah, oh, yeah, boy. She's just like a penguin in bondage, boy. Oh, yeah, oh, yeah, boy. Oh, you must h be careful not to leave those s traps too loose. じゃあ、そこに行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くこ e に行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くことに行くこと a 行くことに行くことに De alguna otra civilización. Big, big, big bang. En algún lugar de Nevaso se escucha el Big Bang. Big bang.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 Y 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy. Casi todas las películas de Hollywood sobre el espacio incluyen algún encuentro entre vidas humanas y alienígenas, ya sea en Marte o en algún otro planeta desconocido en una galaxia distante. El astrofísico en esas películas opera como la escalera simbólica hacia las cosas que realmente le importan a las personas, si estamos o no solos en el universo. Son, en definitiva, el portador de sueños. i feel l in e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 99.9 Focus FM en Epuyen, 100.9 FM La Milagrosa aquí en Mataderos, 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, 103.5 FM Salto Encantado y 107.1 FM La Propaladora de Neuquén. Según Neil deGraes Tyson, Es común que cuando él viaja en avión y la persona que está sentada a su lado lo reconoce como lo que es astrofísico y un presentador extraordinario, en nueve de cada diez casos terminan preguntándole sobre la vida en el universo. Aunque no tenga ganas de contestar, el otro siempre le dirá: Usted sabe. どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Dada la diversidad de la vida en la Tierra, uno podría esperar que Hollywood tuviera diversidad entre sus aliens. Neil deGrasse Tyson ha dicho que no deja de asombrarlo la falta de creatividad de la industria cinematográfica. Con unas pocas excepciones, la mayoría de los alienígenas de Hollywood terminan siempre siendo humanoides. Es como si nos dictan números y solo terminamos escribiendo un trozo de pi. <risa> Mil millones de, años. millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Si lo razonamos más profundamente, si algo es cierto, es que la vida en otros sitios del universo, inteligente o no, será por lo menos.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 Y también a Premiata Fornería Marconi, seguramente. A mi querido amigo José Luis Castaño, Roberto Pulice, h a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Kike Coaleano de Gigantes Gentiles, a Alex Sentana de Busley Park, s y d n e y Australia, a todos ellos. Un gran saludo desde aquí, agradecimiento a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de dos desaparecidos en el espacio, perdidos, pero con mucha cerveza, dicen. Los han visto por ahí. Sí, Leo Montenegro y Edgardo s、oh、i e l o ¿sí? Creadores, innovadores, creadores. Dos tipos fantásticos. En la conducción, Jorge Ingenieros, conducción y puesta en el aire, Hernán Yunes, que ha comprado ropa, ¿eh? mm, le vamos a mandar a la, a la FIP, seguramente. Dirección General, Hernanda i s i c colaboran aquí en el piso, Lucas y Javier, que nos cobra las travesuras de Lucas.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 En Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.